de los 40 años, yo quiero darles otra alegría. Hoy encontramos otra niña. Bueno, abuelas de Plaza de tienen el alegría de comunicar la restitución de la hija de Lucía Rosalinda Victoria Tartaglia secuestrada el 27 de noviembre de 1977 en la ciudad de La Plata durante la última dictadura cívico-militar. En el marco de una investigación judicial la joven fue convocada para ser informada acerca de las dudas sobre su identidad. Estamos hablando de la hija de Lucía, ¿no? Y tras un tiempo prudencial accedió a realizarse de manera voluntaria los exámenes de ADN. En el día de ayer, el Banco Nacional de Datos Genéticos informó al juzgado que se trataba de la hija de Lucía Tartaglia. La joven fue notificada del resultado hoy por la mañana. Gracias a la perseverancia de nuestra búsqueda, hoy la nieta 125 puede conocer la verdad sobre su origen.